Se ha aumentado, teníamos 110 hasta el 13 de febrero, estamos 148, 149 en, en Montero, el 80% está en Montero, aquí en Montero estamos llenos lleno de casos, todo el barrio que vamos hay pacientes que están con fiebre, ¿no? entonces no podemos también ingresar porque el hecho de que las lluvias recientes otra vez los caminos nos han, se han fregado, Y estamos esperando a que los caminos mejoren para poder ingresar y hacer la fumigación espacial con el municipio. ¿Se requiere ampliar la sala de, del dengue en Montero? Eh, es, una, es una necesidad que todo el mundo pide, pero no, haya, no hay espacio físico. No hay, incluso para habilitar, para habilitar esta sala hemos sacado pacientes eh, de, de otras de otra especialidades para poder adecuarla. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, están, están siendo prohibicados pacientes que, que tenían cirugías, este, que tenían internaciones, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, pero es necesario porque el dengue, si es que se va a complicar, va, puede llegar a fallecer. Lo, lo que no queremos es que haya un, un deceso por esta enfermedad, ¿no? Que hasta el momento tenemos cero. Por eso es que se le pidió a primer nivel que puedan habilitar salas de hidratación a los pacientes con dengue. Es el, paciente que se hidrata, se hace una carga, se le recupera bastante. ¿no? Entonces eso hemos pedido, eh, que, se, que se logra habilitar. Divino Niño eh, habilitó tres camas, tres a tres ambientes. Ustedes pueden ir a averiguar, están con su mosquitero, bien bien este, adecuado. También llevar, sea, se, se, se ha habilitado. Y también Sagrada Familia también ha, ha habilitado este, espacios para poder hidratar ¿no? al paciente pacientes. Eh, así es, pero eh, como sabemos, los otros centros de salud solo tienen consultas, no hacen internaciones. Entonces, la estructura misma del sistema de salud no está adecuado para poder internarlo, ¿no?